Otro programa de Enredando las Mañanas, hoy por FM La Caterva. Eh, como el programa anterior no habíamos tenido problemas técnicos, hoy se juntaron todos. Empezando ayer, hoy se cortó la luz acá en el barrio Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, lo estamos solucionando, está a media, estamos a un pasito de solucionarlo, podríamos decir, pero por suerte estamos con todo el equipo de la Red Nacional de Medios Alternativos atrás tratando de solucionarlos y acá eh, en el estudio también estamos con Fede, con Vidal, no María Eugenia, sino el compañero Vidal y Nico, en la operación técnica. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo va eso? Eh, bien, bueno, si querés que te miente, bien. No, no me mientas, pero está en vías de solucionarse, ¿o no? Claro, estamos en vía, según la de los compañeros Me escriben acá, es que van a levantar eh, eh, El señal desde la página De la Caterva. Perfecto, sí. entonces no solo estamos saliendo por FM La Caterva, sino como debe ser El Enredando las Mañanas por todas Las radios que integran La Red Nacional de Medios Alternativos Este programa que se transmite a nivel federal Buen día, Fede, ¿cómo andás? Muy buenos días, muy buen feriado para todos Y la verdad que estoy muy contento de que Sigamos en carrera, que se hayan solucionado los problemas Técnicos, bastante optimista, por si cuando llegué casi podría decirse, no, yo llegué y dije, se va a solucionar, y se solucionó. Tal cual, es así, yo cuando llegué y vi que el todo estaba apagado, me asusté un poco, pero bueno, a medida que, que fueron llegando, me, me fui, nada, uno cuando está en compañía es diferente, más en un feriado, uno siempre necesita como más apoyo, ¿no? Como necesita una fuerza extra, yo hoy me levanté y no me acordaba que era feriado, por ejemplo, eh, pensé que mi madre se había quedado dormida, la desperté para que vaya a trabajar. No, eh, soy lo peor, soy lo peor. Sí, sí, soy lo peor. Eh, así que bueno, acá estamos en este feriado 8 de julio, inauguramos feriado, podríamos decir. Sí, sí, bastante nuevo y con muchas propuestas de varios, por supuesto gente que no labura, ¿no? Porque uno que labura la verdad es que se alegra con, cuando haya un feriado, que empiecen a meter feriados por lo que quieran, digamos, por Güemes, por Dorrego, por este... Por, por lo que, que quieran, quieran sí. que pensamos que este año iba a ser diferente porque el presidente Mauricio Macri se había manifestado en contra de la cantidad de feriados que teníamos en Argentina Pero hay alguien que está, alguien, o una entidad mejor dicho, que está más en contra de los feriados todavía que Macri. No esperábamos este nuevo feriado, ¿no? Eh, la Nación ayer sacó una editorial bastante peculiar, o bueno, normal también para lo que suele hacer, las editoriales que suele hacer la Nación. Una crítica terrible al feriado titula El feriado más irracional. La disposición por la cual mañana, por hoy, Será un día eh, no laborable, es un contrasentido que eh, más que conspira contra la cultura del trabajo y del esfuerzo. Totalmente en contra de la nación de este feriado, acá los recibimos con los brazos abiertos también, eh, desde, obviamente desde el gobierno eh, para hacer todos los festejos pertinentes y bla, bla, bla. bla. Eh, también desde los sectores populares no sé, eh, hay muchísimas actividades ¿no? para organizar Este, críticamente actos y festivales para pensar el marco del bicentenario de la independencia y también en vías a pensar la construcción de la segunda y definitiva independencia. ¿no? Eh, a propósito, bueno, hay muchísimas actividades, hoy por ejemplo, por lo menos acá en Capital, nosotros terminamos el programa y vamos para allá, hay una jornada de trabajo voluntario en la Villa 20 de Lugano, en Capital ya lo dijimos, así que bueno, eh, una de las tantas actividades que en el marco de los 200 años de, de la independencia, ¿no? Sí, bastante interesante, digamos, ¿no? Hay que aprovechar este feriado para que uno replantearse y discutir qué entendemos por esta la independencia, qué entendemos por la soberanía, qué entendemos también por la patria, ¿no? Digamos. Este, no puedo dejar de mencionar que me parece casi caricaturesco el, de, el titular de La Nación. Me causa mucha gracia. Es, es como muy que gracioso. Estos muchachos ya se esfuerzan, digamos, por... Ya no vale la pena hacerle una parodia. Ellos mismos se la hacen, digamos. ¿no? Es, uno lo ve y dice, ¿esta gente dónde vive? Digamos? ¿Esta gente dónde sale? Es, a mí me causa mucha gracia en ese sentido. Podría ¿no? ser un titular de Barcelona, siendo irónico totalmente, ¿no? Y no cambiaría absolutamente nada. <risa> exactamente, <risa> es bueno. exactamente eso, Margarita. Bueno, ¿le parece si comenzamos con el anuncio del programa de hoy con todos los temas? que tenemos, ahora en un ratito vamos a estar hablando con una delegada de ATE del Ministerio de Educación que sufrió un despido junto a también eh, en el Ministerio de Modernización, hubo 11.000 despidos, bueno todo este marco, ¿no? conflicto de despidos y problemas gremiales, vamos a estar hablando si nos cuenta un poquito más este, la situación que se está viviendo. También en el marco, siguiendo en el ámbito de la educación, vamos a estar repasando un poco la situación de los maestros eh, sumariados de primera infancia. ...que fueron imputados, el miércoles se hizo una conferencia de prensa... ...frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires... ...vamos a estar pasando un poquito por eso... ...y vamos a tener una visita hoy. Sí, hoy nos va a visitar el compañero Arcinoés de México... ...importado directamente desde el país de... ...no vamos vecino, pero sí parte de nuestra Latinoamérica... El, bueno, el compañero es investigador, después vamos a detallar exactamente su currículum, por decirlo de una manera, eh, y bueno, él nos va a estar comentando un poco sobre la situación de allá, específicamente sobre el Estado mexicano, el, a, acusado muchas veces de narcoestado, él va a poner un poco de luz, va a clarificar esta situación, este, este concepto que es bastante picante digamos no es polémico y bueno necesitamos ahí un poco más interiorizado en el tema para que nos ilustre así que va a estar acá con nosotros y nosotras en, en un ratito nada más también vamos a estar hablando con integrantes del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura para hablar un poco de este, la renuncia de Lo Pérfido porque no eh... Gracias, ¿no? Que se logró gracias al la... lo renunciamos, podríamos decir por me encanta saberlo, toda la me encanta presión. Eh, no, no es eh, de mi autoría, ¿no? Lo, lo he leído y me parece muy bien porque fue gracias a toda la presión que se ejerció también de, desde estos frentes, ¿no? Y de todos los sectores culturales fundamentalmente, pero bueno, también del rechazo. ...por las polémicas declaraciones de, de este señor Pérfido. Sí, yo quiero hacer una muy breve mención... ...que es que ayer estuvimos en la Comuna 15... ...más concretamente en la Cruz y Corrientes... ...con varios vecinos y demás... ...reclamando contra el tarifazo... ...y la idea que se me ocurrió es... Eh, ...ya logramos que se fuera Pérfido, ...ahora vamos por Aranguren, ¿no? Exactamente, <risa> creo que... No, ...ahora lo voy a buscar... ...Victoria Donda hizo como un pedido de renuncia... ...de Aranguren... Este, pero bueno, sí, ya que estamos hablando de los tarifazos, el jueves se, se está convocando a un cacerolazo nacional en contra de los tarifazos, Aranguren, el ministro de Energía, ya anunció que va a apelar al fallo de la justicia que eh, frenó eh, los aumentos ¿no? por decreto, eh, los aumentos permitidos por los decretos, vamos a ver qué pasa con, con esa lucha judicial, ¿no? pero igual... Vamos a ver qué pasa, no sé qué opinas vos, Fede, si va a avanzar o no. Bueno, eh, lo que iba a decir justamente eso, digamos, la lucha judicial es eh, puro papelerío en general y puro formalismo. La, la lucha judicial verdaderamente se gana en la calle. Yo creo que si logramos poner este, una buena cantidad de organización, de gente en la calle reclamando contra este tarifazo, que lo que veo de interesante es, y volviendo a lo que decía de ayer que estábamos eh, en la calle misma, El, el nivel de adherencia es mucho mayor que decir simplemente los que no votaron a Macri, ¿se entiende? Hay mucha gente que pudo haber votado o no, y hay que trascender, creo yo, a esa falsa grieta, ¿no? De decir, vos votaste, yo voté, y más allá de eso, porque medidas como esta afectan a la totalidad del pueblo, sin importar eh, qué boleta haya puesto en la urna, entonces creo que hay que apelar a esa unidad, a la unidad de que a todos nos viene ese tarifazo, a todos nos viene ese aumento, y, y entre toda esa gente, que es la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo argentino, eh, apuntar a, a, a sacarlo de este tipo y a tratar de, de hacer marcha atrás con estos tarifazos que nos vienen pegando bastante. ¿no? Exactamente, y la semana que viene, bueno, también eh, se están haciendo movilizaciones, por decías, ayer en la Comuna 15, en todos lados, porque 2.000 pesos de gas, 3.000 pesos de gas, nadie lo puede pagar. De hecho, todas las eh, asociaciones de consumidores están recomendando no pagar, recomendando. No sé, igual no, no hace falta mucho recomendar, digo, es plata que no se tiene para pagar esa locura, así que no se, está, no se va a pagar y tampoco desde el gobierno van a recaudar lo que tienen pensado de recaudar, digo. Eh, aumenta todo y aumenta el gas, bueno, esos dos mil pesos lo voy a usar para comer y no para pagar eh, el gas, ¿no? Eh, bueno. Tenemos más temas para hoy en el programa, también vamos a hablar con compañeros del Mocaso, de Santiago del Estero, que sufrieron un ataque por parte de, del dueño de Manaos denuncian patota que responden a, a los dueños de Manaos no se difundió mucho esta situación es un ataque que no es nuevo viene desde hace bastantes años eh, en el medio de una disputa de tierras y bueno, nos parece interesante traerlo acá y, y seguir difundiendo, ¿no? Sí, a mí me causa gracia a todos los eh, digamos, todas las figuras relevantes, conocidas públicas, deportistas y demás que han hecho la propaganda de Manaos, vieron que Que se, hizo, se satirizó mucho en distintos lados Y bueno, pobre gente, ahora quedaron pegados a este Ataque que en realidad es bastante clásico Digamos, de las partes más eh, Profundas del interior de, de nuestro país En las que las empresas Suelen tomar acciones como esta Digamos, agarrar comunidades Y desplazarlas por medio de patotas quedarse con la tierra y, bueno, hacer allí sus, sus negocios. Es un, un escenario que se repite bastante, lamentablemente, pero por suerte tenemos estas instancias por empezar para denunciar y después para avanzar en organización para sacarlos de esa tierra que no les corresponde, ¿verdad? Exactamente. Bueno, eh, cerramos el primer bloque, así ya nos vamos metiendo de lleno en las entrevistas que tenemos programadas para hoy. Nico, no sé si estuviste... Ahí con el tema de la música, está hecho un pulpo hoy Nico, está con una mano en cada computadora. Eh, ¿qué, ¿Qué temita tenemos preparado para hoy Nico? Mira, para arrancar tengo la segunda independencia de un grupo cuyo nombre voy a pronunciar mal, pero es Inti Iam, Imani. Sí, muy ser? bien. ¿Dije bien? Sí, sí, sí, Inti Buenísima. Buenísimo, bueno, vamos con la segunda independencia, ¿no? todo duro porque claro es el día del locutor ninguno de los tres el locutor no le dijimos nada ni gracias después le tuvimos que aclarar entonces dijimos bueno nos quedamos con culpa sabemos a nuestro locutor favorito que es eh, el señor Diego Corbalán me siempre me entusiasma y mucho y te lo dije muchas veces Fer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 Las mañanas. El programa de la red nacional de medios alternativos. Un abrazo bigote. Gracias. <ríe> Feliz día Diego. No, querido, me quedó la voz puesta, en no la <ríe> No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Escuchábamos al ex, por suerte ex ministro de Cultura ahora igual al frente del Colón, no se fue del todo el escenario, pero bueno, ya no es más ministro este sujeto nefasto. Esto también fue gracias a la, la renuncia, como decíamos lo renunciamos, ¿no? Por toda la presión que se hizo desde todos los sectores culturales, fundamentalmente se hizo una gran campaña por su renuncia. Deberían haberlo echado, pero bueno, sabemos quiénes están en el gobierno y que no va a suceder eso, ¿no? Eh, bueno, como decíamos estaba, queríamos hablar hoy con eh, el frente de artistas y trabajadores de la cultura que el miércoles presentaron un documento y que bueno, también gracias a, a la presión y el trabajo que se hizo eh, se logró también la renuncia de lo pérfido como decíamos y bueno, queremos hablar con el Chino Sanjurjo que es eh, integrante del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura miembro también del Centro de la Cooperación te saludamos Chino, ¿cómo andás? Hola, muy buenos días la verdad que un gusto grande poder eh, ...conversar con ustedes hoy... ...sobre todo de estos temas... ...en los tiempos que corren. Bien, bueno, contanos un poco de la presentación... ...de, de este documento... ...el día miércoles. mira me parece fundamental que... ...repasemos un, un aspecto... ...en lo político que creo que es... Eh, ...que es eh, central. La renuncia de lo pérfido... ...es un hecho trascendente... ...por varias razones, pero la primera de ellas... Eh, ...tiene que ver con el rol que está jugando... ...la cultura, no solo en Argentina... ...sino en toda la región... El, ...es el sector cultural... Eh, ...el sector que está pudiendo dar una respuesta... ...que muchas veces eh, no llega... ...desde la política tradicional... De, ...de la política entendida... ...en sus versiones más institucionalizadas... ...es el, el ámbito de la cultura... ...el que permite eh, desarrollar estrategias... Eh, ...de asociación y de acción política novedosas ...que tienen consecuencias concretas... ...quiero relacionar lo que vos mencionabas... Eh, ...al principio... Eh, ...y que tiene que ver con la renuncia de, eh, del Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...Darío Lopérfido. Ayer también renunció el Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha... Eh, ...y fue también el sector cultural, eh, el sector más activo en denunciar y visibilizar... Eh, ...los aspectos que tienen que ver con, con, con la práctica corrupta y criminal... De, de ese funcionario y de ese diputado electo. Eh, la verdad que para nosotras y nosotros desde el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, eh, que ha, ha habido una serie de experiencias que, que nos permitieron eh, eh, caminar en la construcción de esta herramienta, que es una herramienta de organización, el Frente. Dentro del Frente hay eh, distintas referencias, distintas organizaciones sociales y sindicales que adhieren. Pero lo que sucedió el miércoles, eh, eh, renuncia de los pérfidos mediante, también fue algo eh, muy significativo, eh, puesto que lo que lanzamos fue eh, el llamamiento primero que nada, a la declaración de la emergencia cultural, que esto es casi unánime en todos los sectores que nos estamos organizando, casi todos los espacios de espacios culturales, casi todos los... Eh, todas las instancias organizadas eh, por sectores, estamos eh, declarando, llamando a eh, gritar fuerte eh, la emergencia cultural, la emergencia cultural que tiene que ver no solamente con el impacto de los tarifazos en el bolsillo de la gente que sostiene, con eh, el ingreso a los espectáculos que sostiene, con... con eh, viviendo la cultura en los espacios culturales artísticos independientes en los barrios de la ciudad eh, sino que también eh, estos tarifazos que han impactado eh, en la vida de los centros culturales con lo que tiene que ver con el incremento eh, de las tarifas de gas, luz, agua y este jaque ¿no? que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires además eh, eh, tiene un componente más todavía más complejo que es eh, una forma de presencia del Estado que es una ausencia total en lo que tiene que ver con política de fomento y además una persecución sistemática eh, que se traduce en, en las, las clausuras que conocemos, lamentablemente tenemos que, que ver todos los días. Entonces, una de las cuestiones eh, centrales de lo que fue este miércoles pasado es el llamamiento a la declaración de la emergencia cultural, pero también a, a comenzar a discutir en foros, eh, comenzar a reunirnos en foros para trabajar... Eh, en la construcción de un programa de una programática, ¿no? de un plan federal de defensa de los derechos culturales porque como vos bien decías al principio solo con organización con lucha y con acción concreta eh, se consiguen resultados la renuncia de lo pérfido es un, es un hecho político trascendente por esto, ¿no? porque es la cultura la que ha conseguido eh, algo que hacía rato no sucedía ¿no? Eh, y es eh, justamente invocando la memoria de las 30.000 y los 30.000 eh, la defensa de esa memoria ¿no? fue como la bandera que permitió eh, avanzar eh, a un horizonte concreto así que eh, para, para no extenderme más la, la importancia de tener eh, no solamente un documento que eh, más bien hace un, un, eh, tira como algunas coordenadas más filosóficas políticas, históricas algunas genealogías alrededor de lo que fue eh, la vida político-cultural de los últimos eh, 12 años eh, pero fundamentalmente eh, en la presentación de este documento apunta a esto, ¿no? es una combinación, es eh, una convocatoria a trabajar para el desarrollo de una campaña federal de defensa de los derechos culturales eh, eh, fundamentalmente pero también a tener distintos mecanismos y dispositivos de organización que nos permitan salir al cruce de lo que ya es inminente que es la presentación de una ley de mecenazgo que viene a suplir la Ley Federal de las Culturas en la que estuvimos trabajando casi un año y medio, eh, y que claramente va a significar un antes y un, des y un después en lo que es la matriz de la política pública para el sector. ¿no? Claramente una cosa es una Ley Federal de las Culturas con las limitaciones, las eh, críticas que le podamos hacer, la, lo, lo que haga falta que, que le pongamos, eh, pero otra bien diferente es eh, ya eh, el desembarco de una política eh, ...como la política de mesonazgo que en la ciudad de Buenos Aires... ...si bien eh, tiene resultados disímiles... ...lo que significa, claramente lo que significa es otra vez un retroceso del Estado... ...otra vez un retroceso de lo público en favor de lo privado y de, de intereses eh, sectoriales. Chino, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Federico de acá de la Caterva. Eh, Hola. mira eh, me parece muy interesante esto que decías al principio... Porque justamente coincide bastante el caso de Loperfi... La verdad, escuchamos al principio las declaraciones que tenía sobre los depa desaparecidos... Este tipo claramente era un impresentable... O sea, no... Más allá de, de que nosotros vemos un poco desde afuera por ahí el, el aspecto cultural... En cuanto a sus políticas concretas, si bien sabíamos de, de varias de sus medidas... Ya cualquier persona que escuche esto ve claramente que es un impresentable... Y nombrabas el caso de, del, digamos, nuevo gobierno de Brasil que también está compuesto por varios tipos que públicamente no deberían ni poder este, caminar y que sin duda tampoco lo pueden hacer, pero eh, me, me llama la atención esto que decís, que tanto en el caso de Brasil como en el caso nuestro, las organizaciones políticas, pese a lo impresentable de estas figuras, no hemos logrado hacerlas renunciar antes de otra manera. Uh -huh. Y que sin embargo ustedes con esta, esta situación que vos describís han logrado la renuncia de este tipo que claramente debía hacerlo. ¿Podrías eh, de, dar tu versión o decirnos por qué te parece que ustedes pudieron lograr eh, esto que a nosotros nos ha costado va, digo, a la totalidad del campo popular no, nos ha costado hacer renunciar a tipos incluso con más, eh, con peor opinión pública podríamos decir, como es el caso que hablábamos antes de Aranguren, que es un tipo que de le debe querer ahorcar el 99% de la Argentina y sin embargo no hemos logrado hasta ahora entre todos, sacarlo a este tipo ¿Cómo podrías decir ustedes que, que lograron sacarlo a lo pérfido específicamente? mira eh Yo creo que es clave entender que estamos en un, en un momento en donde se han agotado algunas narrativas y algunas formas de la práctica política a la que estábamos habituadas y habituados. Yo creo que, que eh, más allá de que, de que es brutal ¿no? lo que significó la, la, las declaraciones públicas de, de, ese, de este personaje funesto, eh, también es un funcionario que... Eh, digamos de alguna manera expresa una, una, una política de gobierno no es ningún improvisado ni fue ninguna casualidad y si nos ponemos a escarbar nos vamos a encontrar con unos cuantos, con unos cuantos más, lo que sucede no es casual que haya eh, sido el Ministro de Cultura el, el que se consigue por, por, no solamente por las organizaciones de la cultura porque esto hay que decirlo también con, con total claridad esto fue algo que, que, que tuvo una conjunción por ejemplo entre las prácticas históricas de la política como el escrache, ¿no? con eh, los nuevos lenguajes de la comunicación de las nuevas tecnologías de la comunicación que a través de las redes sociales permitió viralizar acciones que por ahí no eran masivas pero sí, eh, digamos, con una alta potencia eh, para ser replicadas eh, digamos, en los medios alternativos en las redes, en las redes sociales fundamentalmente yo creo que, eh, digamos eh, viene un tiempo en donde hay que eh, como transversalizar eh, muchísimo más y, y hacer como una apuesta en común de, de, de tradiciones, de experiencias eh, y también de osadía para la práctica política, insisto. Eh, cuando a, a Tati Almeida, eh, de una de las referentes de, Mare de Plaza de Mayo, el día fundadora, el miércoles en el acto decía a lo pérfido lo renunciamos, claro que lo renunciamos si no hubiera sido por, la, por el camino que marcaron eh, las luchadoras de la Plaza de Mayo, ¿no? de hace 40 años, trabajando, militando, poniendo el cuerpo para que la impunidad eh, llegue a su fin en el país. Bueno, creo que ahí hay una, una cosa muy interesante y muy rica, que es eh, cómo hacemos para, eh, en los tiempos que corre, en los tiempos en los que los grandes medios de comunicación masiva, eh, los grandes conglomerados monopólicos, que hegemonizan eh, los discursos que van construyendo la percepción ...de la realidad para muchísimas y muchísimos ciudadanos... Eh, ...cómo hacemos para desarrollar estrategias que permitan en principio... ...otras narrativas, es decir, cómo contar lo que está pasando de otra manera... ...cómo disputar esas, esas agendas que ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Eh, ¿Cómo llevar adelante estrategias que, que disputen esa, esa agenda pública? Entonces yo creo que ahí el sector de la cultura lo que tiene, digamos... ...muy rico para aportar son otros lenguajes, son otros formatos... ...otras experiencias... ...y también otras cosas que yo también... Eh, eh, ...me siento identificado... ...en el nosotros del campo popular... Eh, eh, ...me siento... ...soy también... Eh, ...un militante político... Eh, y, ...pero siento que ahí hay algo que todavía... ...nos falta... ¿no? ...y que hay mucho para aprender... ...de lo que significan... Eh, ...otras experiencias de lucha... ...como por ejemplo... ...la que llevan adelante también... ...los movimientos LGTBI... ...la que llevan adelante digamos los eh, pueblos originarios e indígenas, bueno, hay un montón de sectores, hay un montón de actores en el mapa de la política hoy que por la, las, digamos, cu las características de la dinámica de construcción de poder del último tiempo por ahí no se habían podido eh, visualizar en el mapa de actores políticos. Entonces yo creo que es un buen momento como para comenzar a accionar de manera muy concreta y este tipo de personajes, con todos los funestos que son, muchas veces eh, facilita en el sentido de la dirección en la cual hay que caminar. La verdad que en ese sentido eh, fue una lucha ardua, fue una lucha, eh, digamos, en la, que, en la que no se claudicó un instante, eh, pero como vos bien decías, eh, todavía nos quedan, nos quedan un montón más de personajes de este tipo, porque en realidad detrás de estos personajes hay políticas, hay políticas de Estado, y esas políticas de Estado tienen que ver con... Eh, eh, La pauperización día a día de la calidad de vida de nuestro pueblo. Totalmente chino, y me parece también eh, muy importante la claridad con la que plantearon, digamos, y que se viene planteando el sector cultural, digamos, que la cultura es un derecho y no es algo que puede estar o no estar. Y, digamos, me parece como muy claro también la construcción que, que se viene haciendo, no de ahora, sino hace bastantes años. Bueno, justamente también te quería preguntar para que cuentes un poco cómo nació el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura hace tres años, también en, en un marco donde se cierran muchísimos centros culturales y no cualquiera, sino de los sectores populares también, ¿no? Con, con cultura popular y no de, de políticas quizás de Estado que ponen una super usina del arte, por ejemplo, como es en La Boca acá en Capital, donde dan conciertos sinfónicos que quizás nada tiene que ver con lo que es la cultura popular, ¿no? Y, y las expresiones de, de estos sectores que, que son clausurados, censurados, ¿no? Entonces me parece que también la construcción que se Se viene dando en ese sector fue, fue importante y que, que bueno, ahora está dando los resultados ¿no? Eh, ¿cómo? contanos un poquito del frente Mirá, en ese sentido hay algo que es, es clave en lo que vos, en lo que vos plantear eh, creo que eh, hace tres años atrás también eh, digamos, hay que entender ¿no? que como dice García Dinera eh, somos movimiento ¿no? o sea como venimos de la lucha estamos siempre inmersas e inmersos en procesos y son procesos de lucha. En aquel entonces estábamos muy fragmentados en el campo popular y sobre todo en el campo de la cultura por las reivindicaciones sectoriales. Vos tenías a la gente del, por la ley de danza por un lado, la gente de, los, de la ley de centros culturales por otro, tenías a los músicos por otro lado, a los, a los actores por otro lado, pidiendo la jubilación a los escritores, pidiendo una... Eh, una asignación para poder eh, atacar la pobreza en la que caen muchas y muchos de los escritores en nuestro país hoy, porque no, no existe la figura, digamos, eh, para el trabajador de la cultura que se dedica eh, a las letras. ¿no? Entonces, en aquel entonces, eh, nos juntamos con un grupo de compañeras y compañeros y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las prioridades en este momento? ¿Cuáles son las prioridades eh, por las que hay que... Que luchar, ¿no? ¿En dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde podemos coincidir a construir? Y ahí eh, aparecieron, digamos, como rápidamente, eh, tres grandes cuestiones que tienen que ver con la realidad de la gestión pública para la cultura hoy, nuestros días, todavía hoy. Y en aquel entonces peor aún. En aquel entonces no teníamos Ministerio de Cultura, sino que la, la agencia del Estado para el sector era. La, la Secretaría de Cultura eh, no teníamos y tampoco tenemos hoy una ley nacional, federal de cultura, una ley marco no había una ley que dijese bueno, aquí como vos planteabas ¿no? eh, la cultura es un derecho no es una mercancía el Estado debe garantizar el acceso a la cultura y a todos los aspectos de la cultura ¿no? la cultura popular, también lo que eh, eh, podríamos llamar así de manera brutal la cultura con mayúscula de la cultura culta, también los sectores populares tienen que poder tener derecho al acceso a la cultura en todas sus formas. Pero no, no había en aquel entonces, tampoco lo hay ahora, una ley eh, marco y tampoco había una herramienta que permitiese, de alguna manera, desarrollar estrategias solidarias, estrategias solidarias eh, para visibilizar eh, los múltiples conflictos de todos los sectores, ¿no? Entonces nos juntamos en la Biblioteca Nacional eh, en una gran asamblea y se, come, se, se comenzó a trabajar justamente eh, reivindicando aquella ética de la gesta de la ley de medios ¿no? eh, tratando de, de pensar alrededor de 21 puntos, ¿no? 21 puntos que sirvieron para mo, mo, motorizar el debate esos 21 puntos eh, nos ayudaban justamente a, a convocarnos a discutir una agenda concreta más allá de la catarsis Más allá también de, de las, eh, digamos, descargas emocionales eh, vinculadas a las complejidades que tiene gestionar cultura hoy o elegir vivir eh, de, y con y para la cultura, ¿no? Entonces, eh, una de las cuestiones eh, que nos permitió reunirnos fue el trabajo alrededor de una propuesta participativa de la Ley Federal de las Culturas. Eh, al poquito tiempo, cuando nosotros hicimos la presentación pública, El día anterior jugábamos, justamente eh, hace unos días jugábamos con esta idea que eh, a, hacia, hace dos años atrás, eh, el, el mismo día que nosotros hacíamos la presentación de los 21 puntos por la Ley Federal de la Cultura, y como eh, vuelvo a destacar, ¿no? eh, eran tres cuestiones las que nos reunían, eh, pedir un Ministerio de Cultura de la Nación una Ley Federal de las Culturas y una agenda de conflictos eh, culturales que nos permitiera desarrollar estrategias solidarias para visibilizar esa agenda de conflictos. Entonces, eh, jugábamos con esta idea de que hace dos años, el mismo día en que nosotros lanzábamos los 21 puntos, se anuncia la jerarquización de la Secretaría de Cultura en Ministerio. Entonces, nacía hace poco más de dos años eh, el Ministerio de Cultura, como lo conocimos, eh, Entonces nosotros jugábamos y decíamos, bueno, eh, la, una de esas banderas ya la conseguimos. Es decir, que hay un Ministerio de Cultura de la Nación. No teníamos Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, tenemos Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, la idea con la que jugábamos es que justo también cuando hacíamos esta, esta presentación del documento, un llamamiento a la construcción de un plan federal de defensa de los derechos culturales, ese mismo día nos enterábamos de la renuncia del Ministro de Cultura de la Ciudad. Eh, así que, bueno, eh, un poco... Desde aquel entonces, a esta parte, básicamente el Frente vino impulsando el trabajo en foros eh, a lo largo y ancho del país, eh, discutiendo estos 21 puntos, articulando con el Ministerio de Cultura de la Nación, tratando, eh, mediante la articulación con el Ministerio, de, de institucionalizar también el trabajo con el compromiso eh, de, las, eh, de las agencias culturales eh, locales, municipales, Provinciales en algunos casos, ustedes saben que es muy difícil. La cultura eh, eh, es, fue y es siempre el último lejón del tarro. O sea, eh, a, a, en general, a cultura se designan funcionarios que no, no, no vienen de la cultura o no tienen idea o no les importa a los gobiernos. En general, la cultura, porque ya sabemos, como vos bien decís, lo que significa generar espacio de socialidad, espacio de encuentro. Eh, comunitarios, después puesta en común en los que la gente se conoce, se reconoce empieza a perder el miedo, la gente se organiza comienza a trabajar en conjunto bueno, esto eh, históricamente ha sido así, o por lo menos en los últimos años eh, fue así y basta con eh, eso ¿no? ir y analizar lo que sucede con las políticas públicas para la cultura en todo nuestro país ¿no? El eh, dramático también eh, desfasaje que hay eh, entre una hiperconcentración en los grandes centros urbanos y un abandono casi absoluto de las periferias, eh, digamos, eh, urbanas, ¿no? Eh, esta, este esquema que cuando nosotros hablamos de federalismo no es solamente el problema Buenos Aires-Resto del Universo, sino que es un esquema eh, des desigual que se replica eh, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, eh, en Río Negro, donde, donde vos vayas a encontrar el mismo problema. ¿Cómo se debate el federalismo, el, el verdadero federalismo en términos presupuestarios, pero también de espacio de participación para la discusión eh, de la dirección de las políticas públicas para la cultura. Entonces, eh, hace tres años que venimos trabajando eh, en, en esta eh, importante herramienta para el sector, que es una herramienta perfectible, que es una herramienta que lamentablemente no llegamos. El año pasado el objetivo era que tuviese estado parlamentario eh, y no conseguimos que entre al Parlamento... Eh, Pero bueno, no, no dejaremos de luchar, nos parece que lo importante, como decía Galiano de la utopía, es caminar, caminar juntas, caminar juntos, más que tener la ley en sí, es importante tener la ley, es importante poder fijar un compromiso del Estado de cuánto presupuesto debe destinarse para el sector, pero más importante aún es organizarnos con un objetivo, porque si es, es con lucha política. Sí, te hago una preguntita más Chino, eh, un poco ya hablaste bastante de esto, pero específicamente por ahí para, para detallar y de paso para que ustedes hagan su, aprovechen este espacio para difundir toda su actividad ¿Cuáles son eh, más específicamente las, en el corto y mediano plazo las perspectivas o los objetivos políticos que ustedes tienen? Hablaste de los 21 puntos hablaste de la ley, pero me interesa sobre todo esta cuestión de, de la interacción con lo institucional, digamos, ¿no? con los ministerios con las agencias locales, municipales y demás. Específicamente ¿en qué estarían trabajando ustedes para un futuro próximo? Hablando de esto de poner en agenda y demás. Mira, cuando nosotros hablamos de la convocatoria a, a construir un plan federal de defensa de los derechos culturales, enseguida se despliega una agenda entre la que vos, eh, dentro de la que vas a encontrar, en un aspecto prioritario, por ejemplo, eh, en qué situación estamos con la normativa que re regula la vida de los espacios culturales. Hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para ir a un caso muy, muy concreto... Solamente hay dos municipios que tienen una eh, normativa que impide que haya cualquier funcionario eh, que vaya y clausure intempestivamente un espacio de cultura popular independiente o autogestiva. ¿no? Eh, en general, eh, esto, es, eh, esto es uno de los aspectos más, más dramáticos de la cuestión. ¿no? Más allá de lo que significa el impacto en el consumo de la gente que sostiene... Eh, en la capacidad, digamos, adquisitiva de la gente que sostiene con, con el consumo, con la participación, yendo a los espacios, que son los que mantienen con vida, eh, de alguna manera, con una vida, una sustentabilidad económica, el proyecto de un centro cultural. Eh, pero lo más, eh, lo más difícil, por ejemplo, en este punto es, bueno, eh, ¿cómo se hace para generar espacios participativos para construir, eh, eh, por ejemplo, normativas que protejan o que reconozca la figura del trabajo cultural, ¿no? Entonces, entre otras cosas, para nosotros y para nosotros, el 20 de, ahora el 20 de julio tenemos la próxima reunión en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 11 de la mañana, eh, en donde eh, vamos a comenzar a construir, eh, digamos, una agenda eh, que nos permita volver a plantearnos una dirección de trabajo común, eh, y en la que aparezcan los temas más relevantes para cada, para cada sector. Nosotros decimos que no es solamente un espacio para la cultura, no, no es solamente un espacio para las artistas, los artistas, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, es un espacio sobre todo político que, que debe permitir, eh, como antes decíamos, eh, distintas estrategias de, de asociación. ...para la defensa de los derechos culturales... ...que no son solo del, del sector cultural... ...sino de los 40 millones... ...de, de argentinas y de argentinos... Eh, ...entonces... Pa, eh, ...la cuestión fundamental es... Eh, ...comenzar a delinear... Eh, eh, ...también un mapa... De, ...de los territorios en los que sería importante poder... Eh, ...concretar los foros... ¿no? ...ahí ya el municipio de Avellaneda... ...por ejemplo, pero estamos viendo... Eh, ...de realizar también en Zárate... ...de desarrollar también... ...en distintos, en San Fernando digamos, foro que permitan eh, eh, la reunión y la construcción política. ¿Alrededor de qué? Alrededor de una agenda común con los temas prioritarios de cada territorio. ¿Pero con qué horizonte común? Sobre todo un horizonte común que nos permita entender que es organizados, que podremos llevar adelante un plan de lucha, un plan de defensa de los derechos culturales eh, que sea exitoso, que tenga resultados políticos que, que tengan la posibilidad de mellar esta estrategia de penetración del neoliberalismo que en su fase económica ya estamos viendo de manera más brutal lo que, lo que significa eh, pero también en, en su aspecto cultural tenemos que poder eh, ser ágiles en reconocer digamos, esas estrategias que tienen que ver con un plan de dominación cultural eh, que dicho así suena muy ampuloso suena como extraño Suena demasiado duro, hasta te diría, pero la realidad es que esto: si, si vos dejás pasar a un ministro de cultura del municipio más importante, uno de los distritos más importantes de, de, de nuestro país, eh, más importante en términos demográficos, en términos políticos, en términos económicos, que niega la existencia de los tratamientos desaparecidos, que manda a los trabajadores de la cultura a, a hablar de arte y no de política, no es solamente, digamos, la expresión. De un, eh, de un trasnochado. Es la expresión de un modelo político-cultural para una sociedad que eh, está comprendiendo cómo organizarse para resistir lo que estamos viviendo. Buenísimo, Chino. Muy claro, la verdad, y muy rico todo lo que nos dejaste. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, también felicitaciones por todo el trabajo que que vienen llevando y como vos decías, si bien es algo que, que nos concierne a, a los más de 40 millones de argentinos, digo, también son los trabajadores y trabajadoras de la cultura los que están llevando sobre todo adelante eh, uh -huh. esta, esta lucha que es política y que también tenemos que, que llevar todos y todas. Así que te agradecemos muchísimo, Chino. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo fraterno. Otro abrazo. chicha Ahí pasaba el chino San Junjo, integrante del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. También para sumar a esto, ayer también en, en el microcentro de Capital se hizo un festival de los artistas ambulantes eh, en contra de un proyecto de ley que, que lo que dice es que intentan regular y restringir las actividades de los artistas ambulantes, eh, que bueno también vienen haciendo un trabajo muy importante hace años ¿no? Por, eh, en contra de, de la persecución a los artistas callejeros. Eh, este proyecto de ley lo que dicen es que intenta eh, restringirlo a partir de eh, pensar zonas de, eh, zonas de planificación de espacios donde se puede ejercer eh, la actividad cultural, la actividad musical y también están eh, bajo la autoridad de aplicación eh, del Ministerio de Ambiente y de Espacio Público, es decir, los los contempla como si fuesen comercios, sino como cultura. Bueno, un, también dentro de, de estas exigencias de plantear la cultura como un derecho, ahí también entran los de el Frente de Artistas Ambulantes que vienen hace años luchando. Sí, me parece muy interesante porque suena como, esto que mencionás, suena como si sí, estuvieran el así como hicieron el enrejado en las plazas, eso suena un enrejado pero de los artistas callejeros, digamos, ¿no? Un poco me alegra porque lo que contaba el chino me parece bastante interesante. Uno mucho cuando ve los espacios culturales ve también la dificultad que tiene para organizarse políticamente y para articularse entre sí. Esto la verdad es un panorama, seguimos con el optimismo hoy, ¿no? Este, un panorama que me alegra mucho porque, digo, si lograron organizarse hasta el punto de echar un ministro, evidentemente la organización está, está pudiendo andar y, y la, la proyección política también. Así que la verdad, muy interesante la entrevista y esto que vos mencionás. Yo creo que esta manifestación de ayer tiene buenas perspectivas, diría. Y así se nos fue lo pérfido, ahora ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, cerramos el bloque con un poquito de música, Nico. No sé qué tenés preparado. Mira, eh, resulta que cuando echamos a un fascista de corte de lo pérfido, hay una sola canción que puede sonar, es Bela Chao. Esto viene de El viol Violinista del Amor y los Pibes que Miraban.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 Se nos fue la primera hora de este enreando las mañanas rapidito. Está pasando la mañana de feriado acá hoy desde FM La Caterva. Eh, y ya estamos en compañía como decíamos en la apertura del programa, del compañero mexicano Arsinoé Orihuela eh, periodista, investigador para que nos cuente un poco eh, tantísimos temas ¿no? para charlar ahí, eh, le dijimos a las 11 en punto, 11 en punto está acá, llegó en realidad hace algunos minutos, así que impecable la puntualidad, es algo que, que siempre en la radio, ¿no? cuando invitamos a alguien en piso, suele un poco eh, estamos así con miedo de del de, de, tema de, puntual, de la puntualidad, pero bueno, aquí te tenemos Arsinoe, bienvenido y gracias por haber venido. y, y Claro, poco habitual, ¿eh? para, especialmente para un mexicano este tema de puntualidad, incluso estoy eh, profundamente orgulloso de mí mismo el día de hoy. <risa> eh, Estaba a punto de preguntar si era algo habitual, ¿viste? Eh, Se dice sí, en no, es, es, inglesa, es, pero... Claro, ese es problemático generalmente con me mexicanos y cubanos, especialmente en el norte del hemisferio o del continente, cubanos y mexicanos tienen una reputación terrible en, en cuestiones de puntualidad, pero mira, afortunadamente hoy es un día ferial. Y, y se puede transitar fácilmente en la ciudad que estamos... En, Digamos que fue más mérito del colectivero en, en, en, que fue rápido. En tiempo que tú y forma, sí, claro, se lo, se lo atribuyo al buen servicio público de transporte de la ciudad. Eh, no, pues eh, muchas gracias por la invitación eh, y estoy bueno para, para responder cualquier pregunta sobre estos temas que hemos, que hemos venido platicando en el transcurso de la semana. Bueno, bueno, y según quizás para, para empezar, eh, dentro de lo que es la agenda que tenemos más presente, sobre todo en las últimas semanas, ¿no?, de la reforma educativa eh, en México, ¿no?, que es lo que está sucediendo con las manifestaciones de los trabajadores de la educación, fundamentalmente, pero sabemos que, que hay un conflicto mucho más grande y un repudio a esta reforma. No sé si podés contar un poquito con un panorama sí. político de. de lo bueno, mira, lo, y eso, el día de ayer estaba viendo yo un. Eh, Televisión por, por Internet, un programa en, en México, y una señora que trabaja para una organización de desaparición forzada, eh, de familiares que buscan a sus, a sus hijos o a sus eh, pa, eh, parientes desaparecidos, decía, a ver, lo primero que tenemos que entender acerca de México es que está atravesando una emergencia nacional. ¿no? Y, y a la par de esa emergencia nacional, una, una, una crisis, una tragedia humanitaria. ¿No? Eso, es, eso es crucial entenderlo. Eh, y, y, y, hay que, y hay que empezar, a mi juicio, a, a poner énfasis en ese asunto porque tristemente se desconoce esa realidad que está atravesando el, el país en, en, en otras regiones del continente. Respecto a la reforma educativa, bueno... Eh, Es básicamente una reforma tripartita. A mí me gusta llamarlo una reforma tripartita. Es una reforma administrativa, laboral y, y pedagógica, o antipedagógica. Eh, digamos, en el, en el renglón administrativo consiste básicamente en, en, en introducir esta figura que pareciera como una especie de demanda eh, largamente desoída en México de, de eh, la gestión eh, autónoma, pero que en realidad significa exactamente lo contrario. ¿No? Ellos, ellos le llaman eh, autonomía de gestión escolar. Y la autonomía de gestión escolar básicamente consiste en que el Estado renuncia a capitalizar presupuestariamente a las escuelas y eh, los padres de familia ¿no? eh, eh, se encargan de eh, eh, todas las cuestiones del, del, del costo de la educación, ¿no? eh, de mantener en buen estado las instalaciones, de, de proveer todo lo que es indispensable para, para un desarrollo óptimo ¿no? de los hijos. Claro, esto profundiza por ejemplo la, eh, la segregación socioespacial y el y el, el, el digamos estas asimetrías dentro del ámbito educativo porque las escuelas de, digamos de, de, de, eh, que están eh, eh, más remotas y que tienen menos, menos eh, eh, proximidad con, con las metrópolis, que de por sí ya atraviesan una situación de precariedad bueno, pues, y, y, y, y que generalmente son comunidades con, con familias de, de, de escasos recursos bueno esas escuelas van a ser las más afectadas entonces en sentido estricto eh, es una cancelación de la, de, de, de la posibilidad de conseguir una autonomía real dentro del ámbito educativo ¿no? eh, insisto, profundiza las, las asimetrías dentro del ámbito educacional y en el renglón laboral básicamente elimina la, la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación ¿no? porque están sujetos a una evaluación que es punitiva ¿no? si ellos no consiguen eh, eh, aprobar o, o tener un desempeño óptimo eh, son despedidos eh, que era una situación que antes no pasaba eso no es un mejoramiento de la calidad de la educación eso es básicamente un, un, una herramienta al servicio de eh, del Estado y de los empresarios de la educación para eh, controlar ¿no? todo el tema educativo a su antojo y capricho. Y el tema antipedagógico, bueno, eh, es que se baja, la educación se basa crecientemente en, en evaluaciones estandarizadas que, que responden sobre todo a, a directrices de algunos organismos nacionales, pero especialmente de organismos internacionales. ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarla así, ¿no? como una especie de reforma eh, tripartita. que por donde uno la observe en todas sus aristas, es eh, perniciosa para la educación y especialmente para eh, la población eh, más eh, desfavorecida en México. ¿No? Entonces, claro, bueno, o sea, lo que estamos viendo ahora en México es una movilización a gran escala de los profesores eh, y de las comunidades que simpatizan con los profesores eh, y de... de por ahí alguien decía, es que ya no es solo una, solo una movilización magisterial, es, una, es un movimiento popular. Ese es el temor que tiene ahora el gobierno, porque desde 2003 empezaron las manifestaciones, eh, justo cuando se aprueba la iniciativa del, de, ¿no? de, de, de la reforma educativa, y eh, había cierta desconfianza dentro de la población, o, o bien... Eh, le digamos, le daban el beneficio de la duda a la reforma a la reforma educativa porque porque es cierto que no que, que había en ciertos aspectos que era indispensable mejorar en todo el campo educativo y, eh, y, y además había ya se había digamos orquestado toda una campaña negra de satanización de los profesores no y de descalificación de la educación pública y bueno consiguió ¿no? Tener suficientes estándares de aprobación social Como para eh, eh, minar un poco la ese primer ciclo de movilización magisterial Pero claro, eh, eh, empiezan a ver las consecuencias En el transcurso de estos dos, tres años, ¿no? 2013 a la fecha Y entonces la gente descubre que, que, cuál era el fondo Eso que denunciaban desde un primer momento Profesores y algunos círculos académicos e intelectuales en el país ¿no? Que era una reforma a todas luces eh, eh, eh, Nociva para la educación y, y violatoria incluso de, de, de, de derechos constitucionales. ¿no? Sí, eh, empezaste hablando justamente de una crisis nacional y también de una catástrofe humanitaria. Muchas veces se atribuye esto, en México concretamente, a eh, un narcoestado más que un Estado, digamos. ¿no? ¿Podrías detallar específicamente a qué refiere este concepto de, del narcoestado y por qué se aplica correctamente a la situación de México? Sí, mira, po podemos perfectamente bien concatenarlo inclusive al a la situación de los maestros eh, decía yo que esta es una esta reforma educativa en realidad es parte de un segundo ciclo de reformas neoliberales en el país ¿sí? eh, ese primer, el primer ciclo de reformas neoliberales fue básicamente entre el 88 y el 94 después se impulsaron reformas neoliberales del 94 hasta el 2006 eh, o 2012 pero tibiamente ¿no? eh, porque había mucha resistencia había mucha resistencia y había gobiernos que eran todavía más ineptos que los actuales digamos pensados desde la perspectiva del poder que no podían impulsar esas agendas y que eh, eh, por y que no conseguían consenso dentro de la propia clase política y en relación con la población para, para hacer avanzar esa agenda. Entonces, básicamente, esos dos, esas dos administraciones de, del Partido de Acción Nacional, ¿no? en, en México son de seis años, básicamente dos años, lo que hicieron fue básicamente dedicarse a destruir la, la resistencia y la, la sociedad organizada. ¿no? A, en eso se concentraron más que en impulsar las reformas neoliberalizadoras o reformas estructurales. Regresa el, el Partido Hegemónico en México al poder en 2012, el Partido Revolucionario Institucional, eh, que no tiene nada de revolucionario ni de institucional y eh, arranca este segundo ciclo de reformas neoliberales ¿no? con la privatización del, del, o la reforma energética que básicamente redunda en una privatización de los hidrocarburos ¿no? y la reforma educativa entonces en, es, en esos 12 años digamos como eh, una estrategia como bien decía eh, para eh, taimar el descontento y neutralizar a la sociedad organizada emerge esta esta agenda de la guerra ¿no? en 2006 se da la declaratoria formal de guerra contra el narcotráfico eh, después de una elección altamente cuestionada y eh, inmediatamente después de eso ¿no? digamos el, el país atraviesa una situación de de, de, de una crisis muy profunda ¿no? en, en, en, en temas eh, de costos sociales, costos humanos por esta configuración de un escenario bélico que insisto eh, eh, tenía como propósito eh, y esto está documentado ¿no? eh, eh, anular A las, a, las, a las organizaciones obreras y neutralizar eh, a la población civil, civil organizada. Sí, el otro día veía una, una cifra muy impactante que justamente desde el 2006 que hacen esta declaración contra el narcotráfico hasta la fecha del día de hoy, eh, había una cifra de 30.000 desaparecidos. Eh. Bueno, y, esas, y esa cifra, perdón, que te sí, rompa, sí, ¿no? esa, esa cifra en realidad eh, es la oficial. ¿no? La es que, la que reportan eh, desde el gobierno, ¿no? la Procuraduría General de la República. Pero si nosotros asistimos, por ejemplo, a las cifras de organismos internacionales eh, u organizaciones colectivos independientes, pues la estimación es básicamente que, que la cifra se triplica. ¿no? Entonces estamos hablando de cerca de 90 mil desapariciones. Eh, llama mucho la atención porque esas cifras incluso superan eh, lo que atravesaron dictaduras militares en Sudamérica ¿no? eso te iba a decir, acá en, ese número nos mueve mucho, ¿no? porque es el número estimado de desaparecidos en la época de la dictadura y digo, es como vos decís, claro. encima es lo oficial supuestamente en, en el marco de una democracia, ¿no? que sabemos que no lo es, sí, y es encima este, es lo oficial digamos. es un poco lo que decía, ¿no? lo comentábamos la otra ocasión, ¿no? esta es la Carloto cuando visita México por un evento de amnistía internacional, que el narco es eh, eh, la dictadura ¿no? o la adaptación mexicana nacional y probablemente podríamos incluir a Colombia de las, de las juntas militares sudamericanas ¿no? esa es, es un poco la situación entonces bueno eh, es muy exitosa en ese sentido es muy exitosa la guerra eh, no combate el tráfico de droga eh, o, o ni, ni, bueno, ni siquiera el, el, el consumo de droga ha aumentado significativamente el consumo dentro de México, han aumentado los volúmenes de tráfico de drogas en Estados Unidos, entonces bueno hay uno se pregunta, bueno, ¿cuáles sí fueron los resultados objetivos de la guerra contra el narcotráfico? e insisto, lo que podemos ver es eso, ¿no? básicamente un un, un eh, Aplacamiento del descontento social, una persecución de, de defensores de derechos humanos, activistas, eh, periodistas Es decir, los costos sociales están allí Entonces, un poco la, la, la, la hipótesis de, de, de, de, las de la investigación que, que, que llevo ya algunos años realizando Es que se trata de una guerra que comprende simultáneamente o que, que engloba simultáneamente eh, tres guerras, ¿no? una guerra de ocupación militar territorial, una guerra contra insurgente y una guerra de exterminio y eso es muy fácil documentarlo ¿no? ha crecido el gasto militar significativamente en los últimos años ¿no? ha habido un aumento cerca del mil por ciento este dato es importante en, en denuncias eh, eh, ante organismos de derechos humanos por violación a garantías individuales eh, eh, que se le atribuyen a efectivos eh, militares o bien a agentes de la fuerza pública, ¿no? Señaladamente, el ejército y, y, y la marina, ¿no? Entonces, A eso hay que sumarle además estas cifras que, que más o menos circulan en la prensa, ¿no? que se conocen cerca de, insisto, eh, la estimación es de 70 a 90 mil desapariciones, de las cuales se estima que el 70% participaron agentes del Estado, lo cual es, es una figura de, de, de, de, de, de crimen de Estado y por consiguiente un delito de lesa humanidad. Eh, cerca de 90 mil homicidios, la cifra más conservadora, hasta 150 mil que reporta, por ejemplo, eh, el Movimiento por la Paz con Justicia dignidad, un aumento del 300% en materia de secuestros entonces claro ¿no? asesinatos políticos cerca de 50 periodistas asesinados en ese, en ese plazo de 10 años bueno, o sea, las, las cifras son, son, son escandalosas y a, y a nuestro juicio dan cuenta ¿no? reportan esto que, que, que bien venimos señalando de que, de que México está atravesando una crisis humanitaria profunda ¿no? y, que, y, que el, y, que el, y que la guerra no tiene tiene absolutamente nada que ver con el tema de la droga, ¿no? eh, eh, y, que, y, y que no es accidental que en ese contexto de la guerra, ¿no? en ese contexto eh, eh, bélico, se haya podido impulsar ¿no? con, con escasa contestación ¿no? eh, el segundo paquete de reformas neoliberales en el país... ¿no? Sí, eh, justamente vos mencionabas eh, Tres tipos de guerra puntuales Que está llevando a cabo el Estado mexicano Si podías desarrollarlas Y en general, digamos el, Este tema de, del narcoestado Yo la otra vez te escuchaba en una charla Decir que una característica fundamental Del narcoestado Es que se va, de, se va desprendiendo de todos, sus, de todos sus componentes, de todas sus partes Excepto de las fuerzas de seguridad Excepto de la fuerza de represión sí, ¿Podrías es, detallar esto? Usaba un poco la... Eh, que, que no es mía, ¿no? Es... este. Es pues un, eh, una, una frase del subcomandante Marcos, ¿no? Perdón, que decía que asistimos al striptease eh, del Estado, ¿no? Que el Estado se desprende de todas sus prendas, excepto de la íntima e indispensable que es la represión. Bueno, la forma, digamos, el epítome, digamos, de ese, de ese desprendimiento, desgajamiento del Estado o, y reorientación de prioridades hacia lo, lo estrictamente represivo, eh, Es el narcoestado, ¿no? Es el narcoestado. Eh, nos, digamos, eh, uno no puede eh, observar que, que hayan mejorado eh, la, las situaciones en cuestión de de provisión de servicios o de ejercicio de derechos sociales o de respeto de derechos políticos especialmente en un país que yo más de una vez insistí y esto es polémico en México he señalado que ha, eh, lo, ha atravesado cinco golpes de Estado constitucionales ¿no? en eh, 1988 con la famosa caída del sistema gana el partido de oposición y al final se cae el sistema ¿no? Entonces, literalmente se cae el sistema y gana el partido hegemónico ¿no? eh, Con eh, Carlos Salinas de Gortari. Y de hecho, allí es donde el Estado justamente empieza a virar y a, a reorientar sus prioridades y renuncia a ese histórico asistencialismo. ¿No? A ese manto, digamos, de, de, de, de asistencia social que, eh, que durante muchos años eh, proporcionó a la población y eh, empezó a concentrar más eh, sus funciones en, en, en, en cuestiones estrictamente militares, ¿no? militares y represivas, naturalmente. ¿no? Eh, después viene el, el, el 94 con el asesinato del candidato oficial. Si usted sabe cuánto tampoco es tan diferente la historia de México en el marco de esta guerra contra las drogas eh, eh, con la historia de Colombia ¿no? O sea, el asesinato de un candidato el candidato ah, claro, la cosa, hay que entender que en México antes no existía una pluralidad de partidos ¿no? eh, se se, se de, Yo lo, lo visualizo así, es como una especie de fragmentación del PRI, porque todos los partidos son, son PRIistas, ¿no? En sus formas, en sus contenidos, son profundamente PRIistas. Eh, pero, pero el PRI partido, ¿no? Eh, en, en otra época era dominante y no había otros partidos. Entonces, claro, las disputas por el poder se daban al interior del partido. Bueno, ahí el, part, el, el candidato que era... Eh, Vamos a pensarlo así, el, el, el, la figura de oposición dentro del partido, eh, eh, lo asesinan en, en, en Tijuana eh, cerca de ocho meses antes, o quizás también antes de la elección. Y llega, y llega, al final, ya en la, en la negociación entre las múltiples facciones del partido, un candidato que, que, que impulsaba, ¿no? eh, eh, eh, sin, sin frenos, sin rubor, el, el, la agenda neoliberal, el, el cedillo. ¿no? Después viene el 2000 con esto que algunos llaman la transición hacia la democracia, ¿no? donde después de 70 años de hegemonía del Partido Revolucionario e Institucional llega al poder el Partido de Acción Nacional, eh, eh, con un candidato... Eh, eh, francamente folclórico ¿no? todas las fuerzas políticas, económicas, empresariales en el país, incluso por allí algunos ciudadanos incautos deciden votar por Acción Nacional con el propósito de como bien dicen, ¿no? en castigar al partido eh, dominante y conseguir la alternancia. Bueno, esa alternancia fue básicamente una pesadilla, ¿no? o sea, Justamente los dos gobiernos del PAN fueron los gobiernos del, del narcotráfico y los gobiernos de la guerra. ¿no? Eh, y después, claro, muy hábilmente el partido de la revolución institucional regresa al poder en, en, en el 2012. Entonces, bueno... Eh, hasta ahí hemos hecho la contabilidad de tres, tres eso que yo digo, golpes de Estado constitucionales. después viene el 2006 con un fraude electoral flagrante, no pierde el candidato de oposición por un escaso margen de .56% eh, es, es, cuando uno revisa incluso por ahí se hicieron análisis matemáticos era, era imposible que se revirtiera la tendencia ¿no? eh, de, de ascendente del candidato de oposición unos minutos antes del, del no o, o ya en, en, en el en la, en el cómputo, la computación de los votos. El caso es que, bueno, pues, gana, gana Felipe Calderón, que es el candidato de Acción Nacional, que es, que es, digamos, pensando, es difícil, hay un desdibujamiento, evidentemente, no solo en México, en el mundo, en esta cuestión de derecha, izquierda, ¿no?, dentro del ámbito partidario. Pero digamos que ocuparía el, el, el, el, el espacio del, de, la, de la derecha más derechizada en México, ¿no?, Acción Nacional. Y después viene el 2012 con una compra masiva, hasta ahí van cuatro, vamos por el quinto, una una compra masiva de votos eh, eh, en en en, un, en digamos en una competencia electoral otra vez con el candidato del 2006 y eh, gana por un margen más amplio, ¿no? más o menos significativo, debe ser un 4 o 5 eh, Enrique Peña Nieto y después se descubre que cerca del 50 de los 15 millones de votos que recibió habían sido votos comprados, ¿no? o sea, a la gente se, ni siquiera se les pagaba con efectivo se les pagaba con tarjetas electrónicas para que ellos pudieran comprar en supermercados, ¿no? Entonces, digamos, y, y cuando hablamos de golpe de Estado Constitucional estamos pensando en que es el conjunto de las Fuerzas ¿no? dentro del Estado, dentro de la institucionalidad estatal, que conspiran, porque la conspiración no es un asunto de la izquierda, menos muy a menudo un asunto de la derecha, conspiran para eh, imponer un candidato y para imponer una agenda. ¿no? Eh, El 2012, digamos, es muy ilustrativo, muy representativo de esta situación porque inmediatamente esta elección, que también es altamente cuestionada, eh, todos los partidos se reúnen alrededor de lo que llamaron el Pacto por México. Y el Pacto por México, insisto, es el preámbulo de... Eh, El, el, el, el impulso de, de, de este segundo ciclo de reformas eh, de neoliberalización en el país. ¿Mm? Claro, ya con una, con una sociedad eh, eh, en una situación de, de miedo, temor, amedrentamiento, hostigamiento, persecución, ¿no? que es tributaria, digamos, todos, todos estos flagelos de la guerra contra el narcotráfico. ¿Mm? ¿Y específicamente cómo se empieza a entrelazar el aparato narco, podríamos decir, con el aparato del Estado, que es uno de los. Bueno, mire, eso es una es, es, historia muy larga. Lo, lo cierto es que. El, el, el, a ver, lo primero, a, a, tenemos que distinguir entre narcotráfico y guerra contra el narcotráfico. El narcotráfico ha existido desde tiempos inmemoriales en todo el mundo y hay, hay ciertos países y ciertas regiones en donde cobra una relevancia mayúscula como es el caso de Colombia y México ¿no? porque bueno por por, por cuestiones de producción y por cuestiones de distribución nosotros compartimos tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos eh, ¿no? que es el principal consumidor de se estima que consume cerca del cincuenta por ciento de la totalidad de las drogas que se consumen en el mundo entonces claro el narcotráfico ha existido históricamente en México ¿no? Pues, Que antes funcionaba de manera distinta ¿no? Antes el, el, el Estado Recibía ¿no? eh, un, Una especie de arancel Lo que llamaban las plazas eh, De las organizaciones criminales Ahí aplicaba el principio Fundamental del, del librecambismo ¿no? De hacer, hacer, eh, dejar hacer Dejar pasar ¿no? Entonces claro, el Estado re recibía una cuota de, de, de, de esa derrama De los dineros del narco Después cambió eso porque hay una fractura Evidentemente de, entre los, de, los, de las organizaciones organizaciones criminales con el Estado, hay como una especie de, de privatización inclusive del negocio del narco, ¿no? y entonces bueno, ahí es donde se, se, se, se profundiza, ¿no? eh, eh, eh, se acentúan, se agudizan las disputas y los conflictos intensivos entre las organizaciones criminales. ¿no? Perfecto, Arsinoe, vamos a ir a un tema para después volver un poco para hablar de, del caso argentino ¿no? en Rosario de la sí. guerra contra el narcotráfico, eh, así que bueno eh, te agradecemos una vez más por estar acá, vamos a seguir después del tema eh, les recordamos a los y las oyentes que estén del otro lado que recién se enganchan, que estamos con Arsinoe Orihuela periodista e investigador mexicano, hablando un poco ¿no? de, de todo esto que, que quizás la información llega muchas veces distorsionado, no se entiende muy bien como la lógica, ¿no?, de este, de este Estado, que es el Estado eh, narcotraficante. No, claro. y la... Sí, no es importante tocar ese tema, e incluso traerlo a, a la Argentina, porque, bueno, ya, yo ya alcanzo a ver algunos signos, lo platicábamos en la otra ocasión, ¿no?, de, de, de que eh, eh, hay ciertas fracciones dentro de las élites políticas que tienen especial interés en impulsar esa agenda, ¿no?, ya por incluso circula el rumor de una especie de mexicanización de de, de, de Argentina ¿No? en realidad bueno, pues es un alineamiento con, con, la, con, con más o menos el mismo modelo, el modelo colombiano pues distrito pues, primero, primero se implementa en, en Colombia se perfecciona y depura en México y ahora bueno, lo, que, lo que aspiran es a extenderlo a la totalidad de la región Seguimos con música, Nico Nadie, si, le, si le parece vamos ahora con Molotov, pido disculpas al no, compañero traves, no, mexicano, dime. que seguro para él es, <risa> es una obviedad, pero, pero bueno, vamos. gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesas, la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder. Duro, te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame, todo el power. Para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme, todo el poder. So I can come around to honor. Dame, dame, dame, dame, dame, todo el power. Para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme. Dame de, dame dame de, dame de, Dame de, dame dame dame de, todo el power. Así es, no is er mis? Wat is er mis? Wat is er mis? Wat is er no Wat is como hermanos porque somos más, jalamos más parejo porque están siguiendo a una bola de pendejos Porque Pendejo. los llevan por donde les conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente ay, ay, ay. este pan, es el pan de nuestra gente dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la madre todo el poder Dame, dame, dame, dame, allemaal power, maar ik wilde mogen la madre. Dame, Dame, dame, dame, dame, el power, para ik wilde mogen slaan. Gimme, Suena molotov in el aire, de, de las mañanas el programa de la red nacional de medios alternativos. Seguimos acá con el compañero Arsinoe Orihuela, periodista e investigador, que estamos hablando. Sobre el Estado narco, ¿no? Sobre la relación entre la guerra, este Estado que decreta la guerra contra el narcotráfico. Y, eh, bueno, para traer un poquito el conflicto acá Argentina, específicamente el Rosario, queríamos que, que nos des un poco la mirada de lo que está, bueno, vos vivís hace muchos, hace varios años acá, así que conoces un poco el caso de Rosario, si no, no sé si... Eh, bueno, vamos a hacer primero la corrección. Son varios meses. meses. Ah, pensé. Bueno, llevo años, ¿no? Ya había tenido oportunidad de visitar acá, había estado en una ocasión, justamente estuvo en Rosario y, gracias y me, llamó, a ese me año. llamó mucho, me llamó mucho la atención. Bueno, en todo caso voy a estar muchos años, lo cual es bueno porque nos podemos reunir regularmente, ¿no? Exactamente. Y dialogar. Eh, pero estuve en esa ocasión en, en Rosario y me llamó mucho la atención porque. Yo no tenía la menor idea de, la, de esa situación, ¿no? Y claro, yo venía de... Estos temas tengo muchos años abordándolos, entonces cuando salgo de México lo, lo que más evito es este, no tocar esos temas, ¿no? Al, Digamos, a veces sí, entiendo que hay cierto interés académico y cierto interés militante, y bueno, pues, lo podemos discutir, pero digamos, ya así en la cotidianidad, procuro evitarlo, bueno. Llego a Rosario y me subo a un taxi y, y me, ¿no?, empiezo a platicar con el taxista, me dice, ah, mexicano, y me dice, ah, eh, lo primero así que me dice es, eh, ¿tú sabes que eh, Rosario le dicen eh, la, la Medellín de Argentina? Y yo así como, oh, no me digan, no. <risa> Eh, y me dice, eh, yo he escuchado que en México la situación de, ¿no? de, sobre el narcotráfico también es, eh, es, es, es eh, preocupante, ¿no? alarmante, alarmante Y bueno, en total que mi primera charla sobre, ¿no? con, con un rosarino en Rosario fue sobre el asunto del narcotráfico Y bueno, claro, me llamó la atención evidentemente en ese momento y pre, ¿no? se convirtió en tema ¿no? de conversación obligado. Y conozco poco, te voy a ser franco, conozco poco el caso de Rosario. Eh, enti ent entiendo que hay, que hay por ahí dos organizaciones criminales que tienen, especialmente una que tiene cierto, cierto eh, predominio en, en la ciudad. Yo lo que alcanzo a ver es que todavía son, son eh, eh, organizaciones eh, embrionarias, ¿no?, Pensando, ...pensando, digamos, en, en las dimensiones o en las proporciones del, del, del, del gran crimen organizado, ¿no? Eh, que no quiero, no quiero usar el concepto de cárteles, aunque, bueno, se puede usar por, con, con fines ilustrativos... ...porque eh, en algunas estancias de investigación que he hecho en Colombia, justamente en Medellín... Eh, ...varias veces me han corregido los, los compañeros colombianos y me dicen... ...no, eh, a ver, compañero mexicano, ustedes que están apenas más o menos entrando en estos temas... Eh, Acá procuramos ya no usar el concepto de cártel, porque el cártel en realidad es una figura eh, de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que usaban los, las agencias de inteligencia de Estados Unidos para circunscribir la criminalidad a ciertos nichos acotados que la gente puede identificar, ¿no?, Y que, y que además contribuyen para urdir ciertos relatos que sugieren que la criminalidad está concentrada en, en esos espacios geofísicos. ¿no? Es decir, cartel de Medellín, bueno, entonces eso, eso, eso sugiere que la delincuencia o que la criminalidad organizada está establecida, eh, eh, si bien no privativamente, si fundamentalmente en, en, en Medellín. entonces Es engañoso el concepto de cártel porque en realidad lo, lo que prevalece son redes criminales, redes criminales que involucran a funcionarios públicos, que involucran a agentes de Estado, que involucran a empresarios y sobre todo, lo comentábamos en, la, en, esa, en esa charla hace una semana, eh, instituciones bancarias, ¿no? El, el, el narcotráfico es, es, es un asunto que es constitutivo de la economía global eh, se estima, por ejemplo, que en, que en, en, en Colombia cerca del eh, 96% de los dineros del narco se lavaron en bancos occidentales ¿no? eso lo estábamos comentando en la ocasión pasada ¿No? Eh, y, y que, pero ese, esa cifra es escandalosa, pero la que es más escandalosa es que de, de ese 96% se estima que solo el 4% regresa a Colombia. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está ese 92% de los dineros del narco? ¿Sí? Entonces, evidentemente están en los bancos. Los grandes beneficiarios del narcotráfico son, ah, en el presente son las instituciones bancarias, ¿no? Entonces, bueno, re, regresando, re, fuimos, si se dieron cuenta, fuimos de lo más particular a lo más general. El, el, o sea, las situaciones, regresando al asunto Rosario, la situación es esa, o sea, yo, yo todavía no veo que las organizaciones criminales Claro, y, y estoy hablando desde, desde un cierto desconocimiento de la realidad, pero no alcanzo a ver que, que, esas, que esas organizaciones criminales en la Argentina en general y en, en Rosario en particular, estén articuladas esa gran red eh, de, de criminalidad. Inclusive hasta parece en ocasiones un poco, eh, y, eh, vamos a decir, eh, eh, pre, eh, prematuro o... o eh, eh, eh, precario el el el el la, los, el modus operandi de, de, de algunas organizaciones criminales. Ahora, con esto no quiero, no, tampoco aspiro a minimizar el problema, ¿no? Eso, eso sí quiero en, eh, eh, enfatizarlo. No se trata de minimizar el problema. Es serio, por supuesto que es seria la situación que está atravesando Argentina, porque insisto, como la, la palabra que usted en un primer momento fue embrionaria, y eso señala que eventualmente esto puede evolucionar, que este, es más, que tristemente está evolucionando, ¿no? Y que eventualmente las organizaciones acá se pueden llegar a... articular Ahora, no es una matriz de la economía criminal la Argentina. Eso es, eso es, no este incluso es tu noviedad señalarlo no es una matriz de la economía criminal global como si es como si es Colombia y si es México yo no sé si en si en Argentina eh, podría digamos eh, eh, eh, impulsar no el gobierno una agenda eh, de eh, de digamos de de guerra formal contra el, contra la delincuencia organizada contra el narcotráfico no sé si se si pueda sostener en en en en en, en asideros eh, eh, ¿no? eh, de, discursivos eh, más o menos verosímiles o sea no no no alcanzo a, a visualizar esa posibilidad o sea, en todo caso se, eh, es, muchas veces es una mera formalidad como le llaman puede ser guerra contra la corrupción guerra contra eh, ...lo que se les ocurra... ¿no? ...estos cuates hacen guerra por todo... La, la, porque, en el, ...porque justamente en el fondo... ...la idea es eh, configurar el escenario... ...bélico artificialmente... ¿no? ...más allá de que pudieran existir estas situaciones... Eh, ...o bien de, de, de bandas criminales... ...o bien específicamente de narcotráfico... Eh, eh, lo, ...lo cierto es que... Lo, la, primera, ...la primera observación que hice fue... ...hay que distinguir entre la guerra... Y, y, ...y la guerra contra el narcotráfico... ...un asunto es el narcotráfico... ¿no? ...o bien la delincuencia organizada... ...y otro asunto es la guerra... Ehm... Sabemos bien que hace unas semanas el, el, el gobierno decidió eh, eh, desmontar este control civil sobre las fuerzas armadas en la Argentina. Ese es un primer paso, ¿no? En esa configuración de un escenario bélico, más allá si el enemigo es la inseguridad así genéricamente, o una banda criminal en específico. El asunto es que yo lo que veo es que están allanando el terreno discursiva, jurídica y materialmente para impulsar. Eh, una agenda belicista. Sí, vos mencionabas antes eh, de, de cómo ciertas élites locales se benefician ante este narcoestado. quiénes que crees que ganarían con esto? ¿Quiénes que crees que están haciendo, digamos, lobby, como se dice en el ambiente, para que esto suceda, para convertir por lo menos a Rosario en, en, una, en esa famosa Medellín que decía el taxista? Pues <risa> eh, no hay que ver. La, la cuestión es que el fenómeno existe. O sea, el, te, el, te, el tema es cómo. ¿Cómo capitalizan políticamente la existencia de ese fenómeno? ¿no? Claro, las la redes del narcotráfico están allí. El asunto es qué respuesta da el gobierno a, esa, a, a, a, ¿no? a la existencia o la prevalencia de, de, de, del narcotráfico en esa ciudad o, o en la Argentina. O sea, lo que nosotros hemos venido digo, no es, no es accidental que, des, que un día después de la visita de Barack Obama a la Argentina se reanudaran los pagos ¿no? de los fondos vitres en la Argentina y que se, además se dispararan toda la cuestión del precio de los, de los servicios eh, en la ciudad. Entonces, la, la pregunta es ¿a qué agenda se adhiere la Argentina? Es decir, gobiernos federales y gobiernos estatales en este contexto de reconquista eh, o recolonización regional que, que, que, que impulsa Estados Unidos. Bueno, el asunto es que Si hay un realineamiento con Estados Unidos en la Argentina, eso naturalmente viene acompañado de ciertas estrategias o de ciertas soluciones, entre paréntesis, falsas soluciones, ¿no? que, eh, que exporta Estados Unidos. ¿sí? Y, y el asunto es que el, el diseño de, de, de combate a la delincuencia y al narcotráfico estadounidense prescribe la guerra. Esa es la cuestión prescribe la guerra. Entonces, bueno, si tú me preguntas quiénes, son los, quiénes podrían ser los grandes beneficiarios, bueno, evidentemente ciertas élites políticas, no, no, tengo, no tengo el dato exacto, pero siempre hay fracciones de la élite política que están íntimamente entreverados con organizaciones criminales, siempre hay grupos económicos que se benefician de ese... Este, eso es lo que comentamos también en la ocasión pasada algo que no podemos perder de vista es que estos actores siempre concurren dentro de las estructuras formales no puedo identificar específicamente en el caso de Rosario qué grupos o qué fracciones de la élite se benefician pero definitivamente hay élites políticas y económicas que se van a beneficiar ¿no? y, eh, y que por consiguiente van a tener mucha receptividad a estas pre prescripciones de Estados Unidos pero insisto con el tema los grandes beneficiarios del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico Muchas veces ni siquiera residen dentro de los territorios en donde se libran estas presuntas batallas contra la criminalidad, ¿no? Eh, pero, pero por supuesto que hay beneficiarios y están dentro de las facciones, dentro de, la, dentro de las propias élites, ¿no? Gracias Arsinoe por haber venido en este día de feriado. Es muy interesante ¿no? poder conocer este, más conceptos teóricos que quizás algunos no tienen para poder entender todos estos procesos políticos que hay que verlos de manera conjunta y no aislada, ¿no? como una problemática de México, de Argentina, sino como un proceso claro. regional. Eh. Y bueno, pues sí, no solo para cerrar, ¿no? digamos, esta reproducción en conjunto de la guerra multimodal de la que hablamos en México, lo que hace es eh, neutralizar a la sociedad organizada. Eh, entonces uno se pregunta por qué, por qué el Estado, o oh, vamos a usar ya el concepto, por qué el narcoestado en México eh, usa como primer recurso para la gestión, vamos a decir, del conflicto, la represión en Oaxaca, sin agotar otras instancias institucionales. Bueno, justamente porque el propósito no es eh, eh, solamente, el, el, eh, digamos, hacer avanzar la agenda de la reforma educativa, sino eliminar a un actor político que junto con los zapatistas representan eh, de esas escasas eh, eh, resistencias eh, políticas a eh, este, este conjunto. O, eh, ciclo de reformas neoliberales en el país, ¿no? Ahí es donde se concatenan digamos, el asunto de la reforma educativa, el asunto de la movilización magisterial y este asunto del narcoestado que espero que haya otra oportunidad para que, ¿no? Eh, otra invitación para que podamos seguir eh, ¿no? charlando sobre estos temas. Te agradezco mucho la invitación. Seguramente van a haber más eh, ocasiones más y si vas a quedarte varios años como dijiste Sí, bueno, en sí, ya. ya este... Seguramente van a haber más oportunidades. Eh, gracias, gracias. Arsino E. Orihuela con gracias. nosotros y nosotras acá en FM, la Caterba, en este enredando las mañanas de día a viernes eh, cerramos el bloque Nico con ¿Tras. otra de Molotov eh, puede ser okay. <risa> <risa> pero si no, te, nuevamente pido perdón que ahora va a sonar eh, Lila Downs ¿caso? ah bueno y ah, bueno. <risa> eh, después pedimos al compañero mexicano que nos tiene un, <risa> uno, una banda más actualizada algo más interesante sí bueno, está bien, está bien ceniza de volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis, por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo, o un sismo, me espanto por la telenovela. Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao.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 Bueno, seguimos acá en Enredando las Mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos transmitiendo desde FM La Caterva Tenemos ahora una entrevista con Rosario Castelli del Programa Nacional de Educación y Prevención de Adicciones un tema que engancha bastante justo con lo que hablamos antes del de narcoestado mexicano con el compañero Arsinoe y bueno, eh, la traemos específicamente por el tema de, de los despidos que hay en, en el Ministerio de Educación Rosario, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quería que empieces comentando un poco esta situación específicamente que estaba mencionando recién de, lo, de los despidos del ministerio, ¿no? Sí, en realidad lo que, lo que viene pasando en educación es que no hubo a diferencia de otros ministerios, a un despido masivo y entonces estuvo como bastante silenciado el tema eh, pero sí hubieron en todo este tiempo algunos despidos así más por goteo ¿no? de, de gente que no se le renovó el contrato de gente que le fueron diciendo que se lo necesitaban que fueron llegando eh, pero hay una modalidad de contratación que es a través de la Organización de Estados Iberoamericanos que era bastante estable dentro del ministerio que había gente que estaba hace ocho años en esa modalidad digamos, que cumplía tareas así regularmente Y, y lo, que se, lo que pasó es que se fueron renovando cada dos meses los contratos y, y el 30 de, de junio avisaron que no iban a renovar eh, aproximadamente unos 150 contratos que eran los que no habían cumplido ocho horas, que ellos pedían arbitrariamente porque en los contratos en ningún lado es tipo el horario y además hay gente que cobra 5.000 pesos, otros 15 otros 20, como muy diferentes situaciones, con muy perfil, perfiles muy distintos en, entre las personas que trabajaban y eso básicamente de un día al otro, avisaron que no iban a renovar eh, por, ese cumplir, por ese no cumplimiento de un horario inexistente, digamos y, y, y bueno, se fue armando como una movilización bastante, bastante fuerte del colectivo de trabajadores Sí, ese, esa forma de despido así medio indirecta, con mucho lavado de manos en el medio, está siendo bastante clásica, ¿no? En este panorama de unos 100.000 despidos en el ámbito estatal, sí. incluyendo municipal, nacional y provincial, uno sí, de los recursos que vulnerable. más se ha utilizado es ese. ¿Podrías decirnos cuál es la perspectiva, cuál es la agenda también? Digamos, ¿qué, qué medidas de En realidad, que lo que, digamos, lo que, por un lado, lo que, lo que sucedió fue, digamos, el, el, un, un pedido a nivel institucional con, con muchas de las coordinadoras de programas que ya venían trabajando desde antes y se habían quedado en sus, en sus funciones, digamos. Este, se pidieron reuniones con funcionarios, en un punto el subsecretario de gestión de so y políticas educativas era uno de los interlocutores, que el lunes lo despidieron y pusieron a Ezequiel eh, Newbery, el ex gerente de, de proyectos de Philip Morris, que dejó su exitosa carrera para venir a contribuir al, al, al proyecto, este, digamos, esa, esa persona respondía en cierta forma por algunos de los contratos este, y esto atraviesa básicamente todos los programas nacionales, to, las, las modalidades educativas, los niveles, el Instituto de Formación Docente, el Instituto de Nacional de Educación Técnica, con lo cual digo es algo que es bastante transversal, esta preocupación por los despidos, Este, y, y o sea, digo, lo que está sucediendo es que algunos programas se vacían digo, el, que yo, el que estoy yo, por ejemplo, quedábamos tres del año pasado este, y los tres estamos afuera, con lo cual no sé cómo continuar el programa lo mismo con la educación sexual integral que se estaría haciendo un tercio de, de los integrantes del equipo del programa nacional este, entonces ya lo que estamos denunciando también es ese vaciamiento indirecto es, sin hacerse cargo tampoco de... De esa política, ¿no? Y, y no, lo que sucedió fue eso: despidieron al funcionario, eh, renunciaron varios otros, se, se llegó a un acuerdo con factura de gabinete que, que iban a renovar todos los contratos por dos meses para evaluar caso por caso, iban a habilitar unos, unos pases a plantas que se negociaron 150 de las transitorias, digamos, pero no, obviamente no todo el mundo está en condiciones de pasar a plantas porque. Muchos tenemos otros trabajos, digamos, no vivimos de ese sueldo hace años, digamos. Entonces es como eso, no puede ser la única alternativa, entonces está eso, como el estado de alerta y en estos dos meses que obviamente muy difícilmente podamos planificar una política educativa con esta incertidumbre de no saber cuánto más vamos a estar, ¿no? Que ya viene sucediendo desde diciembre, pero que ahora está como más, más explícito. Sí, que son como despidos, digamos, y ataque a puestos de trabajo encubiertos, ¿no? Porque hay, como vos decís, incertidumbre, vaciamiento, que, que quizás no, no se hace, digamos, con despidos concretos, pero esto de no renovar contratos, Exacto. mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, eh, propiamente en la radio, tenemos un programa de, de unos chicos de una escuela secundaria, que nació el, el programa como parte de un taller de radio de todos los talleres que hay en las escuelas secundarias y sí. que ahora a principio de año también hubo seis meses de incertidumbre que iba a pasar con esos talleres de de las escuelas secundarias que son talleres digamos de, de un montón de cosas artísticos sí, sí, sí. y demás y que sí. eso nada eh, sí va... todo lo que tiene que ver con políticas de, de inclusión políticas socioeducativas con este tipo de proyectos digo han vaciado conectar igualdad diciendo eh, por Twitter el ministro públicamente que el programa continuaba, cuando todos adentro del ministerio sabemos que cerraron el edificio, echaron a la gente, no están haciendo ninguna acción, entonces es como, dicen un, un, una línea de, el programa sigue y desmienten todo, pero en realidad en la práctica todos sabemos que no, entonces así vienen operando, digamos, eso, con, con políticas que van mucho más hacia la evaluación docente, a la calidad educativa, eh, construyendo instrumentos de monitoreo, de evaluación, entonces eso... Y, digamos, toda esta parte que era la que, la que sostenía las trayectorias escolares de, de los pibes en la escuela, digamos que no le estarían dando mucha, mucha entidad. Rosario, eh, bueno, para ir cerrando, desde ya que te agradecemos la comunicación en este viernes feriado y desde ya que una pregunta para hacer la, la difusión de su lucha y de, de su combate contra el vaciamiento de esta fundamental rama de... ...de la asistencia estatal. Eh, ¿qué, ¿Su agenda cómo sigue? Qué, ¿Qué luchas tiene la semana que viene o las semanas que siguen? Para en principio pasar? hay una nueva mesa de negociación esta semana este, y hay eh, bueno, asambleas en cada sector, asambleas generales en el, en el Ministerio. Eh, lunes, martes, jueves, digamos, todavía no está la fecha de la mesa de negociación, pero esta semana digamos, estamos como en alerta permanente... Se armó una página de Facebook, que es despidos del Ministerio de Educación, donde vamos subiendo todo lo que, lo que va sucediendo y lo que se va acordando. Eh, se armó eso, una asamblea que incluye a las, a las juntas de los gremios, pero que las excede también, ¿no?, que donde participamos la mayoría de los trabajadores eh, para definir acciones en conjunto y articular con otros ministerios. Y, y bueno, seguimos la estrategia mediática que, que está funcionando bastante bien con esta presión, ¿no? Por lo menos dos meses más de, de sueldo se va a tener, digamos. Bien, bueno, Rosario, nuevamente te agradecemos y gracias, adelante con la lucha. Dale, muchas gracias. Vamos ahora a algún temita musical breve que nos trae Nico. Eh, sí, la verdad es que, bueno, ya saltamos de, de lo temático, quedamos con Arbolito, la canción es Cruje. de ver su sombra, soledad y alambrado Cruje al sol, la tierra seca tierra seca, polvo y sudor y sudor Y sin Als je de zon ziet, dan is Explosión es quien traerá la fresca justicia de luna La silla a donde un poderoso se sentó, la tierra se abre y canta por los hombres por el sol. Oh, oh, oh, oh. oh. oh. Pendientes en la lucha, el futuro no llegó. Familie campesina, semilla en revolución. La ley brugge fría y sola en un libro abandonado, que no se te escape un tiro. así que voy a oh, pobrecito voy a intentar no hablar demasiado eh, podés tomarte una ¿quién le cree? ¿Quién unas a ver, ¿vos le crees a TVL que no va a hablar? Claro. yo no dije que no voy a hablar yo dije voy a intentar vale, no hablar podés ¿podés demasiado Pero por favor que no hables mucho a veces las Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. Eh, este, ¿Te duelen las palabras? ¿le duelen las poeta palabras? hoy? ¿Le duelen las palabras? <ríe> hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para, para los sobrecitos de azúcar. Sí. Eh, que, que, cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. Como para, un, para un separador. Hay esa, palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, eh, duelen las palabras Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Finalizando el enredando las mañanas del día de hoy, falta un minuto para las 12 del mediodía en este día feriado, este nuevo feriado 8 de julio. Mañana 9 de julio se cumplen los 200 años de la firma de la independencia, decíamos muchísimas actividades. Eh de cara a este, a este festejo o estas reivindicaciones que, que se hacen desde distintos sectores. Eh, muchas gracias a todos y a todas por, por haber estado del otro lado, pese a los inconvenientes técnicos que, que tuvimos. Eh, le agradecemos a Arsinoé que está todavía con nosotros y nosotras acá en el estudio, eh, por haber venido, Fede... Vidal, Nico del otro lado también en la operación técnica acompañando desde la municipal, eh, muchísimas gracias nos vamos a encontrar desde FM La Caterva dentro de 15 días, ¿no? Sí, yo quiero hacer una muy breve observación y saludar fuertemente que en el día o oh, en el programa dedicado a nuestra independencia argentina que muchas veces eh, se caen en, en mensajes chauvinistas y más quiero mencionar que en este piso, en este momento en la radio, hay más extranjeros que argentinos y eso me pone muy contento Muy contento porque habla del grado de, de integración que tenemos como radio y como medio alternativo ¿no? Es muy bueno, yo lo venía pensando también cuando venía camino de la radio Es muy bueno Bueno, todavía está pendiente la independencia auténtica de nuestros pueblos, ¿no? Eso es lo que hay que recordar en el Bicentenario ¿sí? Exactamente, eh, por eso decimos por la segunda y definitiva la independencia, La segunda ¿no? y la definitiva, esa es la que nos preocupa y ocupa Exactamente Bueno, nos encontramos entonces dentro de 15 días, el lunes de nuevo el Enredando las Mañanas sale desde Radio Pueblo de Jujuy, escuchen todos los días este Enredando las Mañanas de 10 a 12 un proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, un gusto formar parte de, de este proyecto y bueno, nos encontramos el lunes, feliz feriado para todos y todas. Su majestad está convencido de que el pueblo le tiene que querer Su majestad no sabe que el pueblo no le quiere ni le va a querer Esta es la historia de la de un reo que pasa lo que puede Esta es la historia de la de un que de Esta es la historia del de un reo. Que pasa lo que puede suceder. la historia del de un reo. ¿Qué pasa lo que puede suceder?